Madre Hall. Había una vez una viuda que vivía en un pueblo Tenía dos hijas La hija mayor se llamaba Estela Estela era muy amable y trabajadora La hija pequeña, Bella, era grosera y perezosa Pero la mujer amaba más a su hija menor Porque era su propia hija La mayor era una hijastra Así que ella tenía a Estela todo el día haciendo de sirvienta por la casa. ¡Estela! ¡Termina todo este trabajo! ¡Todavía tienes que ir a hilar! ¡Bella! ¡Ven aquí, querida! ¡Debes estar hambrienta! ¡Come algo! Estela terminó rápidamente todo el trabajo de la casa y salió a hilar. Todos los días, la madrastra la enviaba cerca del pozo de la aldea para hilar. Y Estela lo hacía hasta que sus dedos sangraban. Un loro vivía junto al pozo Estela le hablaba mientras hilaba Un día mientras trabajaba Sus dedos comenzaron a sangrar Y la sangre manchó el uso Metió el uso en el pozo para limpiarlo Y comenzó a sacar agua Pero el uso se cayó en el pozo ¡No! El uso se ha caído dentro del pozo ¿Qué puedo hacer? Si mi madre se entera, se enfadará Estela hizo un gran esfuerzo, pero no pudo sacar el uso. Corrió a su casa y le dijo a su madrastra. Madre, el uso se ha caído en el pozo. ¿Por qué no te caíste tú en el pozo en lugar del uso? Ahora, ¿de dónde voy a sacar otro? Ve y sácalo del pozo. Y no vuelvas sin el uso, ¿lo has entendido? Vete. Llorando sin consuelo, Estela volvió al pozo. Ya había hecho todo lo posible para sacar el uso del pozo Así que no sabía qué más podía hacer Y Estela decidió saltar al pozo Cuando abrió los ojos, se vio a sí misma en un campo de hierba El sol brillaba y había preciosas flores por todas partes ¿Dónde estoy? ¡Qué lugar tan hermoso! Mm, ¡Y qué bien huele! Estela empezó a caminar y a cierta distancia vio un horno de pan Había hogazas dentro del horno ¡Los panes gritaban! Era así, una especie de tierra mágica o algo así ¡Sácanos de aquí! ¡Sácanos! Si no nos quemaremos, llevamos mucho tiempo metidos aquí ¡Que alguien nos saque, por favor! Estela escuchó a los panes y los sacó del horno ¡Muchas gracias! Estela fue más allá y vio un manzano. Y ese árbol también estaba hablando. Todas mis manzanas están maduras. Por favor, que alguien las coja y se las coma, o se pudrirán todas. Estela oyó al árbol y no pudo soportar su dolor. Tan pronto como comenzó a sacudir el árbol, las manzanas cayeron al suelo como si fueran gotas de lluvia. Estela siguió sacudiendo el árbol hasta que cayó la última manzana. Luego juntó todas las manzanas a un lado y se fue. Mientras continuaba caminando, llegó a una choza donde vio a una anciana. La mujer tenía unos dientes horrendos que asustaron a Estela. Pero cuando se dio la vuelta para huir, Esa anciana la llamó. Hola, no tienes por qué tener miedo de mí. Si tú cuidas bien de mi casa, podrás quedarte aquí. Te daré todo lo que tengo. A cambio, simplemente tienes que asegurarte de que cada día que hagas mi cama, la cubras con plumas, al igual que el suelo se cubre con nieve después de una nevada. Y sí, todos me llaman Madre Hall Madre Hall le habló con tanto cariño Que Estela aceptó quedarse con ella Estela cuidaba la casa muy bien Y cada día hacía la cama de Madre Hall Exactamente como ella se lo pedía Madre Hall también amaba mucho a Estela Y le daba deliciosa comida para comer Estela se quedó allí durante un tiempo Pero luego empezó a echar de menos su casa. Madre Hall es muy amable conmigo. Ella me cuida muy bien. Pero echo de menos mi casa. Estela estaba muy feliz con Madre Hall, pero pensaba que ya era hora de volver a su casa. Entonces, un día le dijo a Madre Hall. Madre Hall, quiero volver a casa. Ya no puedo quedarme aquí más tiempo. Estoy feliz de que quieras volver a casa Has sido muy buena conmigo Estoy muy feliz contigo Y yo misma te llevaré a tu casa ¿En serio? Gracias, Madre Hall Madre Hall cogió la mano de Estela Y la llevó a una enorme puerta hecha de oro La puerta se abrió Y en el momento en que Estela cruzó el umbral de la puerta Comenzó a llover oro sobre ella Y antes de darse cuenta, estaba vestida de oro de la cabeza a los pies <risa> Esta es tu recompensa por servirme con tanto amor Y aquí tienes el uso que se te cayó en el pozo Estela no pudo evitar preguntarse si todo aquello era real o simplemente un sueño Nunca nadie le había querido tanto en toda su vida Lloró de alegría Después la puerta se cerró Y Estela vio que estaba cerca del pozo Que estaba al lado del hogar de su madrastra En cuanto la vio El loro se le acercó y se posó en el hombro de Estela diciéndole ¡Ha vuelto! ¡Aquí está ella, tu hija! ¡Tan pura como el oro. ¡Ha regresado! El loro repetía eso una y otra vez Cuando Estela entró en la casa... Su madrastra y Bela se sorprendieron al verla porque estaba cubierta de oro de la cabeza a los pies. Así que le pidieron que entrara. Estela, querida, ¿dónde has estado? Estaba tan preocupada por ti y ¿de dónde has sacado eso? Estela les contó todo. Al escuchar su historia, el corazón de la madrastra se llenó de codicia. Vaya... Pero mira cuánto oro Si envío a Bella allí, seré muy, muy rica Al igual que a Estela, la madrastra también envió a Bella a hilar junto al pozo Bella se pinchó en el dedo con una espina para que sangrara Puso la sangre en el uso y lo arrojó al pozo Y después, saltó directamente al pozo Como Estela Sus ojos también se abrieron en un campo de hierba Se levantó y empezó a caminar Llegó hasta el horno de pan Las hogazas de pan en el horno gritaban ¡Sácanos de aquí! ¡Sácanos! ¡Si no nos quemaremos! ¡Llevamos mucho tiempo metidos aquí! ¡Que alguien nos saque, por favor! ¿Estáis locos? ¿Por qué debería ensuciarme las manos por vosotros? Vela dijo esto y siguió caminando Después llegó hasta el manzano. Todas mis manzanas están maduras. Por favor, que alguien las coja y se las coma o se pudrirán todas. ¿Es que estás loco? ¿Por qué debería cogerla? ¿Qué pasa si una manzana cae sobre mi cabeza? Ella también habló groseramente al árbol y simplemente siguió caminando. Finalmente llegó a casa de Madre Hall. Ella había oído hablar a Estela de sus horrendos dientes. Así que sin ningún temor, le pidió trabajo a Madre Hall. Madre Hall, he escuchado que necesitas a alguien que trabaje para ti, ¿puedo hacerlo yo? Madre Hall le explicó el trabajo y le contó cómo quería que pusiera las plumas en su cama todos los días. El primer día, Bella obedeció a Madre Hall, pero a partir del siguiente comenzó a no hacerlo. Al tercer día... Ella ya no hizo nada, finalmente comenzó a dormir todo el día E incluso ignoró las instrucciones de llenar de plumas la cama de Madre Hall Al no ver plumas en su cama, Madre Hall se puso furiosa, se acercó a Vela y le dijo Creo que ya es hora de que vuelvas a casa Vela se puso muy contenta al escuchar esto Pensaba que en ese momento obtendría el preciado oro La madre Hall la llevó hasta la puerta dorada En cuanto Vela cruzó el umbral de la puerta En lugar de oro empezó a caer barro sobre ella Esta es toda tu recompensa por el trabajo que has hecho La puerta se cerró y volvió a casa El loro la vio y sentado en el pozo comenzó a gritar Aquí está tu hija ¡Fea y llena de barro! ¡Ha vuelto! Por eso se dice que incluso para copiar se necesita cerebro Al igual que Estela, Bella consiguió llegar a la cabaña de Madre Hall Pero debido a su pereza y a su costumbre de no trabajar Volvió a casa llena de basura en lugar de oro Así que de esta historia aprenderemos que tenemos que ser sinceros y honestos en todo lo que hagamos.